Pablo, buen día para vos y la audiencia. Bien. Javier, eh, a ver si nos podés contar y contarle a la audiencia eh, esta modificación del Código Urbanístico que se debatió ayer en comisiones ahí en el Consejo Deliberante, eh, ¿qué pretende el municipio hacer? ¿Qué busca? Eh, así llevamos un poco lo de claridad eh, a la, a la sí, audiencia. Sí, bueno, se elevó al el Consejo Deliberante para su análisis y posterior aprobación mm. una modificación del Código de, Urbanístico de la ciudad en el sector de la calle... este Camino del Centenario, para darle lugar normativo al edificio de la terminal y al edificio del Club Social y Deportivo Penales. Cuando digo darle lugar normativo, es decir, la normativa no tenía especificado en el distrito la, la posibilidad de que la terminal estuviera corrida de la circunvalación. Entonces se extendió el corredor comercial al cual pertenece la circunvalación y Eh, hacia el corredor eh, Camino del Centenario. Esto da lugar a que pueda funcionar el edificio en un plano normativo, o sea que esté considerado de, en el código urbanístico. Es, es solamente eso lo que trata el proyecto. Ah, eh, ¿Es para que el funcionamiento de la terminal únicamente? Sí. Eh, Para poder, claro, para poder eh, habilitar la construcción eh, que esté autorizada en el código. O sea, no figuraba la terminal en el código urbano de nuestra ciudad en esa localización y el club tampoco, porque el club eh, fue donado por el Senado de la Nación, parte del terreno de la colonia penal, que es tierra de nación, es eh, lo mismo que nos pasa a nosotros con la terminal, entonces el club no hubiera podido estar dentro de la penal porque es un área de seguridad desde el plano normativo. La función es que admite el código, por ahí hay que explicar un poquito qué significa. A ver. El código este, divide la ciudad en distritos sí. y se permiten ciertas funciones en, en estos distritos y bueno, la terminal y el club penales en el distrito perteneciente a la colonia penal, que es un área restringida de seguridad, no estaba previsto. Entonces, bueno, eh, para sanjear esta situación se llevó un proyecto de ordenanza extendiendo el corredor comercial o, o, o las, las los usos y funciones que admite el código en el corredor comercial 1 hasta la continuación de la calle nitica que es donde termina el, la pena el predio de la penal sí. eh, eso es, todo lo, la, consistía solamente en eso indudablemente se han dicho muchas cosas yo creo que se usan argumentos falaces para para así si se quiere la frase ponerle palos a la rueda, la concreción de la terminal, y también este impedir el, el, el tema del Club Penales, porque van juntos, en el mismo proyecto y el Club Penales este, y la terminal. Así que se ha hablado de loteos, que no, no existen, no se ha presentado ningún proyecto de loteos, no está en riesgo el acuífero, porque básicamente es un edificio único la terminal, que va a tener su estudio de evaluación de impacto ambiental, Eh, así que bueno, han mezclado un poco las cosas eh, con esto del, del, del potencial, de lo posible, de lo que puede pasar, que en realidad no no es lo que se elevó al Consejo de Liberales. Eh. Concretamente es esto lo que se ha pedido la solicitud de análisis. Claro. Eh, Javier, ¿y esta modificación eh, beneficia a algún propietario de tierras privadas en la zona o no? Eh, absolutamente no, por no. eso es falaz ah. el argumento de ellos, porque este corredor transcurre mm. desde Circunvalación hasta la calle Gnoti Al sur tiene todo el predio de la penal, una plaza del Procrear y el Cuenco. Y al norte tiene las vías del ferrocarril que transcurren en un terreno nacional, por supuesto, todo tierra del AVE, claro. es la agencia de administración de bienes del Estado el AVE. Así que eh, las sospechas que se han levantado, los argumentos que se usan y hablando en potencial, no es lo que le vamos al Consejo, o sea, El lucurar se puede lucurar un montón de cosas, pero concretamente lo que le vamos a es eso. Claro. No se beneficia a ningún propietario privado con esto. Bien. Eh, Javier, eh, por ahí la confusión se generó porque hace unos meses atrás apareció eh, la posibilidad de que algún privado pretenda eh, bueno pedir autorización para hacer un loteo un poco más arriba, más al... sería al este claro, o al Claro, sí. Ayer también arrojamos luz sobre esto en la comisión porque, mm. bueno... En realidad nosotros somos el área de planeamiento urbano de la ciudad sí. y nuestra tarea específica es elaborar proyectos, proyectos urbanísticos en relación a la ciudad, a su composición, a cómo tiene que desenvolverse la ciudad. En ese sentido hay un grupo de vecinos que son alrededor de 20, pero que como son instituciones representan alrededor de unas 100 personas, no sé qué cuántos socios sí. tendrán los clubes. Han venido al municipio después de un montón de años que, que no fueron escuchados Nosotros los escuchamos en el rigor del caso hicimos las evaluaciones con las posibilidades que pudiera tener o no una urbanización de ese y la problemática, obviamente la problemática del acuífero no se puede soslayar el acuífero tiene un impedimento que es una resolución de APA, la 38 del N80 que no dice que no se puede hacer nada sino que tiene que ser presentado ante la Secretaría de Recursos Hídricos para su análisis ese es el contenido de, de, de esa resolución y lo que se hizo fue un análisis proyectal de la posibilidad de urbanizar, pero no se no quedó concreto ni se llevó al Consejo, y primero está todo el tratamiento de la actualización del Código Urbanístico que venimos desarrollando, así que, eh, por eso digo que se es usan argumentos falaces, porque no, esto no beneficia, el corredor que se aprueba tendiente a ubicar la terminal y el club no llega hasta el sector de los privados, o sea, me parece que se habla eh, en potencial de, cuando lo que se tiene que aprobar es bien concreto es lo que hemos elevado, ¿cierto? Claro, está bien. Eh, Javier, te aprovecho y te consulto. ¿El plan estratégico sí. eh, incluye una modificación del código urbanístico? Por supuesto, es el por objetivo supuesto, número claro. uno. Por eso desde que asumimos estamos desarrollando. Lo que pasa es que es verdad que la pandemia, es como uh -huh. las reuniones estuvieron impedidas, y por Zoom es medio complicado, porque nosotros alrededor de 30 instituciones intermedias de la ciudad han participado y están participando, En esta actualización del código, que mm. tiene la pretensión de tener condiciones ambientales también previstas, un código urbano ambiental, y bueno, se viene desarrollando desde el año pasado con actores internos, todas las áreas propias del municipio, luego estas instituciones externas. Eh, se va a poner en evaluación en la Comisión del Plan Estratégico, como corresponde, una vez que el documento haya transitado todas estas instituciones y tengamos la devolución, Nosotros hemos tomado la, las inquietudes de todas estas instituciones y hemos tratado de traducir a un plano normativo algunas cuestiones que se podían considerar para introducirlas en el Código Urbanístico. Y ha participado un montón de gente con mucho entusiasmo y nosotros estamos muy contentos con el desarrollo de esa tarea. Finalmente se va a elevar al plan estratégico y luego al Consejo Deliberante. Así que fíjate todo lo que le falta en relación a su aprobación Y las discusiones de apertura del radio urbano, como es lo que vos me preguntás, sí. de lo que salió en los medios, uh -huh. se van a discutir en todo ese ámbito. No es algo que el, el Ejecutivo va a resolver solo, ¿no? Claro. Porque también es necesario que la ciudad crezca, o por lo menos que se analice y discuta, la posibilidad y los impedimentos como son el sistema de la cuífera. Claro. Y Javier, Así ¿y es una que, posibilidad de que la ciudad crezca para ese lado también? Para todos los lados, uh -huh. porque la ciudad en virtud... de, de De rigor, es la verdad, sí. eh, ha tenido un corsé de crecimiento por falta de actualización del plan director de saneamiento, ¿cierto? Mm. Entonces ha crecido a expensas de no tener proyectado eh, el tema de la asistencia de la infraestructura. Mm. Bueno, ahora se ha reactivado el plan director de saneamiento, se está trabajando con Trenosa. Eh, entonces la idea es prever áreas de crecimiento, pero en torno a todo el perímetro de la ciudad, no focalizados en un solo lado, Y preverla en qué situaciones y con qué condiciones y con qué condiciones mínimas para no afectar, viste lo que te dije primero, sí. que tiene la pretensión de ser un código urbano ambiental. Así que mal haríamos nosotros en querer perjudicar el juicio. Claro. Eh, javier se han puesto algún plazo como para que aprobar esto en el plan estratégico y después enviar como plazo teníamos fin de año eh, mm. esto se ha estirado se demoró un poquito pero en todo caso será primeros meses del, del año que viene ah. la idea es poder terminar el documento y llevarlo a las instituciones que lo que nos puedan que lo puedan estudiar y contestar y bueno ahí ya dependemos del tiempo De, de, de tercero, ¿cierto? claro Pero y... sí, teníamos como meta a fin de año, a lo sumo marzo del año que viene. Bien, y esto se debate sí o sí y tiene que pasar por el Consejo Deliberante donde se van a escuchar primero todas Primero por el plan estratégico. Claro, primero por claro. el plan estratégico y después la modificación del lo código. Lo que pasa es que muchas asociaciones que están en el... instituciones que están en el plan estratégico también están participando con nosotros dentro de esas 30 que te mencioné. Ah, Entonces hay una interacción, un conocimiento de, de por dónde vienen los temas es complejo, son muchos los temas que se tocan, hay coincidencia en un 80% y a veces hay veces que hay pretensiones que no se pueden plasmar en un código o bueno, o, o son de visión muy sectorial, por así, mm. entonces nosotros que tenemos la, la misión de organizar el destino de la ciudad o, o tenemos la responsabilidad de cuidar eh, lo, lo mejor posible, porque la ciudad como te dije, durante años creció por fuera del plan director que se agotó. Hace como 20 años que está agotado, está el director del 80. Entonces, eh, esto está pasando, hemos hecho un buen trabajo, queremos que va a llegar bien a Puerto, así que todos la, los argumentos que se escuchen y que se vuelcan en los medios son solo para arrojar un manto de sospecha, porque concretamente lo que se ha elevado al el Consejo es para que se pueda concretar el Club Penales y la terminal, edificios que tienen que estar previstos dentro de la normativa. Eh, clarito, Javier, eh, no sé si quedó algo que quieras decir, si no, gracias. No, gracias por, por permitirnos este que informar bien a la gente, porque en esta confusión hay gente que no está en tema, mm. y bueno, y con a veces hay títulos muy fuertes, como que nosotros queremos afectar el acuífero, para nada no es así, esto no tiene nada que ver con el acuífero, y hablar en potencial de un futuro, lo que puede pasar, no, tiene que ser analizado lo que se presenta concretamente, Lo que no se ha presentado, bueno, habrá que esperar el momento para discutir. Claro. Eh, gracias Javier, que tengas buen día. Perfecto, gracias, buen día, buen hasta día. luego.